El pasado miércoles 8 de octubre se realizó la marcha comarcal de jubilares número 30, como siempre, en la plaza central del Lago pueblo Las consignas siguen vigentes. Salarios dignos, moratoria previsional, recuperación de derechos. Seguimos pensando que la salida es colectiva. ¡Alerta! ¡Alerta! alerta ¡Dejarina! ¡Dejuelo! ¡Dejuelo! Antes de marchar, un grupo de jóvenes de fractal nos ayudó a pintar un gran cartel, un extenso cartel, que dice Marchemos por los derechos de todes. Este cartel encabeza ahora nuestras marchas y nos ayuda con el tráfico en los distintos lugares de nuestras calles. En la ronda antes de marchar, como siempre, se escucharon distintas voces. Comenzamos por Jorge Camelio, un vecino de Lago Pueblo. Buenos días a todos, todas. Esta es la marcha número 30. Me dan la posibilidad de abrirla. Me encanta, me encanta ya de por sí el grupo que armaron los compañeros y compañeras de un primer momento. Me encanta el estar unidos por bienes y por por reclamos comunes a todos cuando esto sucedió cuando empezó era un reclamo de viejos jubilados pero evidentemente los reclamos se multiplican ante la insanía del gobierno nacional y la cohesión de los distintos gobiernos provinciales con ese gobierno nacional de hecho lo que estos gobernadores hoy se hacen los ofendidos Fueron los que le permitieron a este gobierno con la ley base Con la firma de los decretos de necesidad y urgencia de Una urgencia, pero sí urgencia para el capital Era poder legalizar y dar un marco legal a la entrega del país Es lo que hicieron Las leyes que hoy por hoy están y los decretos que aún siguen saliendo Como los últimos que salieron ...de las entregas de distintas propiedades y terrenos del de Estado Nacional... ...entre ellos, como lo más significativo, el del, el del INTA, los terrenos del INTA... ...que se están rematando y que van a pasar ahora, que prontamente van a pasar a remate. En realidad lo que vemos en esta entrega es que, la, lo, que lo, lo, lo denigrante del narcotráfico y demás... Lo podemos trasladar en otros ambientes y en otras formas a los distintos estamentos de los poderosos del país, no solo los, los gobiernos a nivel político sino los que manejan verdaderamente nuestra economía y las decisiones de casi todos nosotros, que son las clases dominantes financieras. Eso está avalado por leyes financieras que que vienen de la época de la dictadura militar y nunca tuvimos la posibilidad de renegociarnos o cambiarlas o directamente derogarlas. Y bueno, esto de nosotros, de cagarnos de hambre, de bajarnos los beneficios, de sacarle trabajo a la gente, de sacarle remedios a los discapacitados, de cenar todo derecho posible de una vida digna para cualquier ser humano, es un programa, hoy por hoy, llevado adelante por mi ley, y todo el conjunto de de, de hipócritas y de cínicos que hay en el poder, pero ya lo habíamos vivido muy reiterado, no hablar de vuelta de Caballo, hablar de vuelta de Martínez de Hoz, Pero la misma política no cambia nada. El problema es que los gobiernos que van se van sucediendo necesitan de cómplices en cada región del país. Y hoy por hoy muchos gobernadores son notamente cómplices de esta entrega. Por más que hablen de defensa de soberanía, ahora por ejemplo en nuestra provincia el gobernador está hablando de sacar los privilegios de, de los fueros en los... En realidad es una sanata más, es una confusión más y no no nos lleva habría que sacar el poder a los poderosos y a las mineras más que los fueros a los diputados que ellos compran bueno, sigamos caminando, esta es la 30 y vamos por mucho más hasta que este gobierno se caiga, gracias también tomaron la palabra los compañeros de ATE que nos acompañaron este miércoles, escuchemos a Walter Salinas bueno, buenos días, soy Walter Salinas Eh, compañero del trabajo de Sandra Contreras que les manda un abrazo muy grande a todos, no pudo asistir por otra reunión muy importante allá en el Bolsón. Nosotros veníamos eh, desde ATE y desde las agrupaciones que están participando allá en Bolsón a hacerles una invitación para el próximo jueves a las 11 de la mañana, estamos llevando adelante una actividad también en el PAMI, tanto se está siguiendo suspensiones y despidos injustamente que hubieron ahí en Pami del Bolsón, a una compañera la despidieron sin ninguna sin ninguna justificación, hicieron un fabricaron una, una estrategia para poder sacarla y poder meter a otras personas, quién está conduciendo ahora. Así que nada, hay dos compañeros que fueron suspendidos, fueron suspendidos por 29 días, que fue su primer sanción, cuando la primera sanción por cualquier caso es, la primera es de un día, después pasa a tres días y así, a ellos no, a ellos le dieron la máxima que es 29 días, no pueden mandarse ninguna más ahí los compañeros porque nos quieren rajar también. Así que nada, nosotros estamos participando ahí, nos estamos reuniendo con los grupos de jubilados también, de allá del Bolsón. Habíamos planeado hacerle la invitación para para un miércoles, pero sabíamos que tenían esta actividad acá y no se, esta actividad no se termina, así que eh, la pasamos para el jueves. Y bueno, nada, nosotros queríamos invitarnos el próximo jueves a las... 11 de la mañana, ya en el bolsón. Gracias. Y la palabra siguió circulando en esta ronda previa a la marcha de los miércoles. Primero Alicia Roldán, vecina del Lago Puelo, y luego Elsa Miloro, parte de la organización de esta marcha, compartieron algunas acciones que se van a realizar eh, en estos días. Una nota que preparé para que firmemos todos los vecinos en la medida en que estén de acuerdo, por supuesto. Al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Lagopuelo, de mi consideración, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, los vecinos de Lagopuelo, a fin de solicitar la puesta en marcha de la totalidad de los canales de riego que atraviesan nuestro éxito. Dicho pedido radica en preservar una obra que ha sido realizada por nuestros pioneros y, que son parte de la historia de desarrollo que presenta Lago Pueblo en cuanto a lo productivo y paisajístico. Dos ejes fundamentales para el desarrollo económico y turístico. Es una decisión política que funcione. Y por otro lado, la economía de los que producen se ve resentida, dado los altos costos energéticos que demanda tener dos bombas encendidas todos los días, varias horas, ...para regar las producciones... ...aquí no nos falta agua... ...hay que distribuirla... ...fundamentos para lo pedido... ...para abrigo productivo... ...para evitar incendios... ...para distribución de la riqueza... ...para el turismo... ...para el sostenimiento de la vegetación que nos rodea... ...para el cuidado del ambiente... ...para evitar el uso de agua potable... ...para los animales domésticos y silvestres... ...para las abejas... ...agradecemos infinitamente... ...a nuestros representantes... Viabilicen esta petición para el bienestar de toda la comunidad, ya que el agua es vida y todos debemos tener acceso a ellas. Gracias. Excelente. A propósito de, de las votaciones del 26 de octubre, en la Biblioteca Popular Lago Pueblo va a haber un conversatorio informativo eh, que tiene relación con la quita de fuero, con el previsito que el gobernador está lanzando para, ese, para esa misma fecha, para el 26 de octubre. Entonces, como muchos no estamos enterados, hay mucha gente que no está enterada que va a estar este plebiscito, y tampoco de qué se trata eh, esto, va a haber un conversatorio a cargo de un abogado, del abogado Pablo Godoy, que es del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la Universidad de Chubut posiblemente haya otros invitados también así que esa es una oportunidad para reflexionar y ver de qué se trata realmente este plebiscito es el 17 de octubre que es viernes a las 18.30 en la biblioteca del Agopuelo lo vamos a recordar el próximo miércoles y cerramos la marcha número 30 con unas palabras de Nora Santana por mi parte me despido hasta el próximo viernes sin antes decirle que los esperamos, las les esperamos el próximo miércoles en la marcha comarcal de jubilades número 31. Gracias. Poquitas palabras que le pertenecen a Lito Nevia. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo digo es porque estoy convencida que para lograr algo hay que insistir Gracias por acompañarnos. Aunque los corran a palos, que hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrectos. No nos quedemos callados, que no nos toquen los viejos, en esos ojos cansados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 la línea de fuego ya nos quitaron su futuro de la justicia ni hablemos no nos queremos